Cosmos. Conversa cara a cara con el universo. Compártenos tus ideas y tus experiencias. Bienvenidos a Cosmonautas. Comenzamos. Buenas noches. Estamos en nuestro segundo programa de Cosmonautas. Bienvenidos Tenemos como invitado hoy al señor Guadalupe Hernández Gómez, que es terapeuta en medicina natural. Y bueno, pues van, para seguir el proceso vamos a hablar también de lo que es las culturas ancestrales, que él sabe un poco de eso. Y pues eso nos ayuda mucho a entender también la, lo que es la parte de ahora, de esta época también. Este, también está la licenciada Blanca, otra vez con nosotros. Hola, ¿qué tal? Eh. Muy buenas noches. <risa> Bien, perdón, me brinqué. Eh, eh. Yo no saludé. Bueno, buenas noches. Y okay. ya me presentó eh, Liliana, soy terapeuta en Medicina Natural, Guadalupe Hernández Gómez. Muchas gracias, Liliana, okay. por la invitación y bueno, adelante. No, al contrario, gracias por haber... Este, venido a mi programa, verdad, que apenas estamos empezando, pero ahí ahí Con la mucho vamos gusto. a llevar. Es ¿eh? una buena experiencia. Sí, claro que así sí. es. Y Blanca, pues a ver si para la próxima hora sí te traes el libro ah, sí, <risa> el ¿verdad? del Padre Nuestro. Ah, claro que sí. Pues, bueno Lili, ahora sí que felicitar más que nada el día de hoy a todos los radioscuchas. Sí. Feliz día del amor y la amistad. Sí, sí. Y sí, si sí. no tenemos a alguien que nos apapache, pues nosotros nos apapachamos solitos. Claro, Se vale, claro. <risa> claro. Sí, verdad. Digo, No hace falta tener a alguien, con que solamente nos apapachemos nosotros mismos, nosotros, es más que bastante. De hecho, es un principio, ¿verdad? No puedes sí. dar lo que no tienes, entonces hay que empezar a amarse a sí mismo. Así, Así es, para empezar, por eso a mí eso del Día del Amor y de la Amistad, ahí va el Grinch, ah. <risa> <risa> yo pienso que eh. debe de ser diario, ¿no? Y como dice sí, usted, amarnos nosotros primero Por para supuesto. poder dar amor, amor Amar a los demás, a los demás. sí es. desgraciadamente ya metiéndonos un poquito uh -huh. a eso se, se ha de comercializado mucho verdad sí es como uh -huh. tipo mercadotecnia no del eh, que utilizan de ay el día del amor y la amistad más sin embargo siempre debemos de recordar que siempre tenemos nuestras buenas amistades así es sí y este y no tener un día para tener esa Ahora sí, ese pretexto, ¿no? Cierto. De recordar cierto. Que, que allí están los amigos, pero no. Todos los días están sí, ahí presentes. Todos los días. Gracias a Dios que cuento con muchos amigos. Ah, y amigas. Yo también digo lo mismo. Enriquece Gracias. eso, es la sí. riqueza de la vida. Así sí, es. sí. sí. sí. Bueno, pues este, a ver, platíquenos, platíquenos un poquito, doctor, sobre las culturas ancestrales, el origen del hombre, por ejemplo. Sí, bueno, pues hay demasiadas teorías, eh, leyendas, eh, inclusive mitologías antiguas que hablan eh, del origen del hombre, ¿verdad?, según su perspectiva, su espacio, su tiempo, eh, pero… Si te pones a estudiar ello, siempre vas a encontrar cosas muy comunes, o muy… hay algo que siempre resalta mucho, no sé si se hayan fijado, Blanca, que todas las culturas antiguas hablan eh, de cuando los dioses vivían entre los hombres. Sí. sí. sí eso y sí que muy... ellos les enseñaron todo lo que sabían, uh -huh. sí es decir, el arte, la ciencia… Eh, la arquitectura, el conocimiento de los astros, eh, el cultivo de las plantas, inclusive el lenguaje, la escritura, todo el conocimiento, ellos afirmaban, lo trajeron… Eh, ellos mismos, ellos, ahora como... déjame comentarte un detalle sobre de eso que estás tú refiriéndote, sí. a lo poco mucho que yo sé, hay eh, la, el solsticio del planeta Tierra… O sea, todos los años que tarda supuestamente en dar, no sé, tantos millones de años, dicen que está dividido en cuatro épocas sí. en la edad de oro, de plata de bronce y ay, ya no me acuerdo el último, cobre. el de cobre yo creo, debe ser que este es el para sí. empezar este es el que estamos viviendo porque ya el cobre es donde ya está todo corrompido, está echado a perder ya hay bastante maldad, bla bla bla La época que tú me estás hablando es la época de la Edad de Oro. Sí. Era cuando el ser humano era limpio. Estaba no había maldad entre ellos, no estaba todavía no estaba cultivado la maldad y ahí este creo los dioses llegan y dan todo su les dan todo su este conocimiento exactamente Así todo el es. conocimiento. Sí. El conocimiento en la época de edad de, de la edad dorada, dice, verdad. Sí, se dice que en el principio el planeta fue acondicionado. Uh -huh. Si has oído hablar de ello, verdad. Sí. Fue acondicionado con un objetivo eh, ser la casa de, pues de esta raza, verdad. Uh -huh. Que además él es como un laboratorio, uh -huh. sí, en donde porque es un laboratorio, porque se dice que es un laboratorio, porque en este planeta se trajeron diferentes razas, ¿sí? Y se trajeron diferentes elementos de, de donde planetas. venían esas razas, ¿sí? ¿sí? Hay una historia muy vamos, ¿cómo diríamos? controversial, ¿verdad? que he oído y este habla que vinieron de ocho sistemas solares, oh, sí, una ajá. serie de maestros 94 planetas están, eh, existen esos 8 sistemas uh -huh. solares yo creo que de aquí de la redonda, de la tierra a la redonda, cerca, ¿no? aquí en la esquina aquí a la esquina, porque <risa> si estamos hablando, imagínate, o sea hay millones de sistemas solares en cada universo, ah, así es así en cada es, sí. universo cierto, o sea es infinito exactamente, es infinito, y estamos hablando de que hay 7 universos, para lo que tú me estás comentando Ajá. Es, son siete siete este, ocho digo, sistemas, ocho, perdón, sistemas solares. solares que están sí. muy cerca de aquí del planeta ¿Tienes? mira esta leyenda o como diríamos esta historia, vamos le llamando así verdad uh -huh. eh, habla de que eh, ¿por qué de ocho sistemas solares específicos, porque son ocho sistemas solares donde se da la espiritualidad ¿sí? Sí. donde hay una gran evolución donde hay una gran eh, conciencia plena Entonces, allí hay en esos ocho sistemas solares, cierto número… ¿Hicieron de... una revoltura ahí de los ocho? O... Eh, es decir, mira, vamos a ponerlo como si se hiciese un proyecto, ¿verdad? Uh -huh. En el proyecto era decir, eh, como si digamos Dios, ¿verdad? Quiero hacerlo así como manera de fábula, eh, de, dijera, eh, quiero hacer un proyecto, ¿verdad? Eh, quiero hacer un, un ser muy especial. Uh -huh. si sí, vamos voy a crear un ser muy especial uh -huh. y quiero de lo de lo más avanzados que haya eh, se reúnan se reúnan los maestros uh -huh. más avanzados que existan se reúnan para ese ser darle el conocimiento prepararlo uh -huh. hacer como una escuela uh -huh. ¿sí? entonces el planeta tierra se prepara como una escuela en donde llegan precisamente eh, primero llegan Según esta historia, eh ciertos seres acondicionar el planeta, que es lo que mencioné al principio, uh -huh. ¿verdad? acondicionarlo desde enfriar el planeta, porque todavía estaba en estado incandescente, ¿sí? Sí, sí tenemos, bueno, ay disculpa que te no, no, claro, que tengo idea de que era un como un par una parte que se desprendió del sol, ¿eh? Del sol. Por eso dicen que los hombres que son de aquí del planeta Tierra son, les dicen hombres de los hombres del Sol. De hecho somos, sí. somos sí. Hombres, hombres solares. Son, ajá, hombres solares porque están estamos viviendo sobre una parte que se desprendió. Hay, hay muchísimo, es que es tanto lo que hay que hablar, Liliana, no, sí, que no, no, no, no terminamos, ¿verdad? No, es no, que ahorita no lo que me no, comenta Blanca no, no. me lleva también a lo que se habla mucho del origen, del origen de la materia, ¿sí? Así es. Que es la vibración, sonido-luz. ¿sí? Okay. Entonces se dice que a través de la vibración se crea sonido, el sonido crea luz, se crea fricción, se crea calor... Y se crean partículas atómicas Ajá. que se aglutinan y forman precisamente eh, nubes estelares, ¿sí? eh, lo que se llama eh, polvo cósmico, Ajá. que este se va aglutinando y entonces va formando planetas y sistemas <risa> solares es mucho que hablar porque y que comprender porque hay que hablar también de magnetismos uh -huh. sí campos uh -huh. electromagnéticos que van sí. atrayendo esas partículas atómicas sí. para condensar los cuerpos siderales uh -huh. pero bueno Ahora sí que es, eso es otra historia, Esa es ¿da? otra historia. <risa> ya nos es otra estamos historia. viendo por Sí. sí, sí. sí no. Pero aquí nos quedamos en mm. la manufacturación de un ser de ocho sistemas solares, ¿no? Así es. Que iban a recolectar lo mejor de cada quien. Así es. Entonces, Ajá. en el universo, pues, se, se, se dice Ajá. que hay seres muy avanzados, ¿verdad? Entonces, se, se toman... Eh, de 94 planetas, los maestros más uh, especializados en ciertas áreas, ciencias o artes, uh -huh. y se les invita a venir a la Tierra a enseñar a, a, a ese ser, ¿verdad? a ese a proyecto ser ¿sí? que habitaba en ese entonces. Y aquí se, la para tierra. ellos se les prepara primero la, la, la, el planeta, la casa, ¿verdad? Eh, uh -huh. ¿Cómo se le prepara? Decía yo, enfriándolo, ¿verdad? ¿Cómo lo enfrían? A través de un elemento que es el elemento agua un elemento natural precioso que trajeron hermoso, hermoso así me pasa. maravilloso sí. es es creador de vida sí. bien entonces lo traen en cantidades pequeñas y aquí lo reproducen en grandes cantidades pero tan en grandes que cubren el planeta entero o sea sí. o sea totalmente es, que es, que es un 80 de agua Es planeta 80% tierra, por ciento de sí. agua, sí, eh. es irónico llamarlo tierra cuando es agua, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Entonces sí. los seres, nuestros hermanos del espacio le llaman planeta agua. O sea, uh -huh. el planeta pero, o por, en su lengua significa planeta agua, no ah, le llaman sí. planeta tierra. No. ¿sí? Lo conocen como el planeta azul de, o el planeta de, agua. Tiene bastantes nombres, ¿eh? el planeta tierra el sí, planeta sí, sí. agua, como lo podemos decir. <ríe> sí. Pero es que yo yo creo que sí es, es de agua. Agua totalmente, bueno, no totalmente, pero por ejemplo el cielo es agua. La mayor porcentaje que existe en la Tierra y en los seres vivos son de agua, ¿sí? Uh -huh. el, entre el 75 y el 80% es agua. El cerebro no, es sí. casi el 90% de agua, nuestro cerebro, ¿sí? ¿sí? Entonces estamos constituidos, en nuestra mayoría es de agua, sí. ¿sí? ¿sí? Y bueno, continuando, entonces se enfriaron a través del agua el planeta. Ajá. Eh, lo cubrieron totalmente y luego después cuando se fueron retirando las aguas empezaron a surgir ciertos lugares eh, terrestres y empezaron a condicionarlo con plantas Ajá. Ay, lo maravilloso. plantas traídas donadas de diferentes planetas precisamente wow, se dice que es de estos 94 ¿sí? planetas entonces aquí se hizo una diversidad de otros planetas de otros planetas una ah, extraordinaria ¿sí? diversidad multidiversidad de, ¿sí? de especies He ¿sí? escuchado que este planeta es muy como muy codiciado por otros seres de sí, eh. otros planetas que han venido y dicen oye aquí hay de todo es correcto, es correcto Ajá. porque cada planeta nada más es capaz de producir ciertos lo elementos nomás es eh. correcto, ciertos elementos y aquí se reproduce todo se reproduce todo eh. porque se dio desde el principio la configuración para que eh. se reprodujera todo verdad sí. esa diversidad entonces se creó un paraíso Ay, era sí. un paraíso, era un vergel Oye, ¿sí? ¿y qué pasó con los ocho los ocho maestros que se creadores. juntaron, o los ocho creadores o los ocho dioses que fueron y juntaron para hacer ese ser? bien, eh, ellos llegaron prepararon el planeta, cuando el planeta ya estuvo en condiciones, entonces eh, se crea ese ser en el agua ah. no solo el, el ser, muchas formas de vidas Vamos, el agua se se hizo un caldo de cultivo, un labora, un la materia prima estuvo en Yo el agua. Yo tengo entendido que el agua primero lo que se creó fue las, ¿cómo se llaman los? Pro, ¿Qué? Protozoarios o algo así, que es como los tipos pues, los, los, los, los elementos unicelulares, exactamente, sí. Que los y luego llamamos se fueron, protosuarios, sí. ¿verdad? Después se fueron ya este haciendo más complejos, ¿verdad? Ajá. Ya multicelulares. Eh, pero siguiendo un patrón codi de codificación inteligente, no al azar como nos dice Ajá. la ciencia verdad actual, mm. nada es al azar, nada fue al azar, no, pues nada. todo fue a través de un proceso bien cuidado por estos mm. maestros, verdad sí. que cada uno tenía una especialidad, ¿sí? especialidad en la construcción, especialidad en… Eh, en la sí, cuestión la genética, rec la reconstrucción ¿verdad? de un ser humano como dices con todos sus es. bases de reestructuración de ADN, así es. y además fue un ser que que no no fue solamente un ser, o sea fue un ser hecho físico, espiritualmente, mentalmente. completamente, fue dotado, eh, fue ajá. dotado de de toda la maestría que mm -hmm. le proporcionaron estos Pues valga la redundancia, estos maestros, sí. ¿verdad? Estos maestros, entonces le dotaron de lo suyo Ajá. ¿sí? Pero yo tengo entendido que sí hubo animales que trajeron, ¿no? Ellos también Por supuesto, también. vegetación, vida, flora y fauna trajeron, flora y fauna, no, flora aparte, y fauna. Sí, sí, aparte sí, sí trajeron este... Muchísimos animalitos de allá, pues la ballena es una de ellas. Ah, sí, sí, es que también se el, se, se vamos ballena. hubo como diríamos, se diversificó también y se enriqueció uh -huh. porque la propia tierra dio el propio planeta dio también sus especies, ¿verdad? Sí, sí, sí claro, sí, a raíz de todo eso, ¿no? Uh -huh. Endémicas, sí. Uh -huh. Entonces fue una gran riqueza, ¿verdad? Que sí. se Así es. Entonces sí, fue un proyecto muy interesante y ellos crearon y enseñaron al hombre, primero ellos crearon grandes ciudades, inclusive muchas de ellas bajo tierra, muchas sí, de ellas es, todavía existen bajo que, tierra, todavía ¿Sí? existen algunas, sí. inclusive tienen gran tecnología, como los Atlántidas. Cierto. De hecho, sí. este salieron de la Atlántida muchos de ellos. Uh -huh. Sí, cuando la Atlántida uh, otra cosa colapsó. Que, sí. que me gustaría que nos hicieras referencia, este, esta era que estamos nosotros viviendo es la quinta era del ser humano, ¿no? Así porque anterior sí. donde fue la destrucción etcétera, fueron los Atlántidas Ajá. y anterior de los Atlántidas fueron los Lemuria, los de Lemuria. Lemuria. así es así. y en sí ya las la otras, otras dos razas ya no me acuerdo cómo se llaman pero sí tengo entendido de estas dos porque esta es la quinta y dicen que está por, también, por colapsar exactamente por sí, colapsar sí. Esta, esta raza Y va a llegar otra nueva raza. Sí, humana. por entrar en un proceso de eh, transformación. Sí. ¿sí? Entonces, eh, bueno, este eh, la entrada de este siguiente ciclo es el de la plena conciencia. Sí, se dice. Sí. Se dice. Que es, va a entrar la época de oro. En la época de oro y nuevamente. Sí, es que se va a acabar. ¿sí? Así es. Entonces... Este, pues va a entrar y, y bueno, de esas culturas que quedaron pues como dice muchas están debajo de la tierra hay muchos que salieron de la Atlántida de la Lemuria este, y aparentemente ahorita andan buscando también meterse debajo de la tierra sí, este, sí, sí. muchos pero con, con cosas egoístas que no creo que se les vaya a permitir porque las personas que están debajo de la tierra son seres muy espirituales que en cualquier momento van a salir a ayudarnos Tengo sí, eh, es, esperan, esperan el momento, verdad. Así es. Y bueno, hablamos de cosas que a lo mejor sa, suenan muy fantasiosas, pero uh -huh. yo quiero comentarles e invitarles que investiguen eh, tantos vestigios que existen en el planeta, sí. eh, digamos de ciudades ancestrales que existen sí. vestigios sí, sí. que no se explican y no entienden cómo las construyeron. ¿Qué capacidad debieron tener aquellos hombres para construir eh, tan magníficas ciudades? Por ejemplo, con hay megalitos, o sea, piedras enormes que ni siquiera hay una grúa ahorita que pueda moverlos. O sea, estamos hablando de miles de toneladas, ah, sí. Y ellos los movían, pero fácilmente, sí. Increíble. Y entonces existen en muchos países esas piedras, ¿verdad? Inclusive están eh, trabajadas, Ajá. no están a lo bruto, están trabajadas, sí, recortadas, labradas, labradas pulidas. Sí, así es. Y son extraordinariamente duras, difíciles de trabajar. Sí, este y bueno, y qué nos platica de lo de la terapia medicinal, de las flores, de las plantas, de todo eso. Que es un regalo que nos trajeron también ellos, verdad, uh -huh. y que los hombres antiguos conocían todas las propiedades curativas de todos los elementos, minerales, vegetales, animales, sí, y los aprovechaban. Y bueno, con el tiempo, como mencionaba Blanca, eh, según las épocas verdad eh, que fueron transcurriendo, eh, por ejemplo, los mayas llamaban el tiempo de oscuridad, el tiempo de, de las sombras, que es el tiempo de la ignorancia, y ahí se pierde todo el conocimiento. Bueno, yo estamos en esta, digamos, estamos en este. No, ahorita ya, ahorita ya, gracias a, a Dios, este, oh, bueno, hemos estado despertando. Sí, recuerden que la noche es más oscura antes del amanecer. Así es, ¿Sí? así es. Entonces, por eso vemos las cosas medias de cabeza ahorita, ¿verdad? Sí, sí pero se dice que... Efectivamente. De hecho, muchas personas ya están volviendo a las terapias, o sea, las terapias el tradicionales rescatar. Es el tiempo, sí. a rescatar, ¿verdad? Rescatar. Ah, sí. Hay mucha gente que ya está en los temazcales. Claro, es. es maravilloso. Y es ¿verdad? maravilloso ir a un sí, temazcal, riquísimo, ¿eh? riquísimo. Sí, entonces las plantas fueron diseñadas Ajá. para curar precisamente a estos seres, para darles salud cuando Ajá. perdieran la salud porque... Bueno, el cuerpo humano está diseñado para tener salud permanentemente. Si tuviera control de su mente, de su conciencia, y lo aplicara en su cuerpo, entonces habría siempre estado de equilibrio y de salud perfecto, ¿sí? Pero déjame comentarte una cosa, Lupe, no te quiero desilusionar. <risa> A ver, sí. Así como tú comentaste al principio de que somos una creación de los dioses, somos un experimento de otros, de otros seres, de otros planetas, de lo cual, si tú te has fijado, el ser humano no ha durado bastante tiempo, no dura, Somos muy duramos muy pocos años y, y nos deterioramos completamente. Pero hay capacidad blanca de durar mínimo 150 años en perfecta salud, ¿eh? eso está comprobado bueno, porque se han encontrado y hay vestigios, vamos, hay referencias inclusive de un chino, no recuerdo ahorita su nombre, ah, documentado, sí, sí. documentado, vi, ¿sí? vi que vivió 152 años, o sea, documentado, ¿sí? era un monje mm -mm. que precisamente se dedicaba a las plantas. ¿sí? Ah, bueno. bueno, yo este hace poco tuve una conversación con el señor mmm, Daniel Domínguez, okay. este, que él es contactado, y él me comentaba que el cuerpo humano ahorita, está hecho para vivir 250 años y en con, pleno y, ser y conciencia si con y, y, ¿eh? ¿Eh? y calidad de vida y calidad de vida sí, porque ahorita eh. tenemos a veces 40, 50 años y nuestra calidad deja mucho que desear sí, bastante oh, Entonces, ya, ya estamos así como que ya sí, sí, sí, sí No Déjame hablando de las plantas invitarlos a claro. que conozcan las propiedades terapéuticas de las plantas, claro. sí, se van a maravillar, nuestros abuelos, abuelas, las sí. usaban, las sí. usaban, usaban mucho sí. los test, en ayunas acostumbraban sí. los test porque ellos sabían de lo maravilloso que son, sí, y plantas tan comunes que las despreciamos y que en México abundan sí. enormemente, sí, Hablemos de, del orégano Que es un antimicótico extraordinario Un antibiótico maravilloso El orégano, ¿El orégano? ¿El orégano? Sí, Es ¿Qué un fungicida qué? maravilloso ah. Así es eh, Tiene grandes propiedades fúngicas Está el estafiate. Est estafiate sí, está es para el estómago, ¿verdad? Muy buenas propiedades Ese, sí, digestivas. También para las lombrices. Eh, también sí, para eh, ajá, Sí, porque también es un fúngico. Sí, entonces, ajá. mata bichos, ¿verdad? Ajá. Eh, está el, la hierbabuena, ajá. la manzanilla. Ay, es una lista Ay, interminable, sí, ¿verdad? Sí, el maravilloso, sí. ¿verdad? Para ajá. el hígado, ¿verdad? Eh, okay. Todas las plantas tienen una función y un propósito. Uh -huh y nosotros sí. si supiéramos eh, y estudiáramos sus propiedades nos beneficiaremos grandemente por ejemplo el cardo mariano es regenerador del hígado el qué cardo mariano y ese dónde se encuentra eh. es una planta silvestre sí oh. ah, ¿y, y se ayuda para qué el hígado te te te desintoxica ¿El card el cardomariano? cardio ah, mariano cardo el cardo mariano así es Sí, mm. sí. Interesante. Sí, eh, el diente de león también, mm -hmm. el diente de león que los encontramos en los parques. Es que le sopla uno y, y se van. Las, ajá, ah. ajá. Sí, sí. Ese tiene una, su flor es una especie de como pompa de jabón, ¿verdad? Sí, sí, se, sí, sí. sí. sí. Ah. Entonces sí. Eh, eh, y sería bonito. Antes todas las casas, nuestros abuelos tenían su jardín botánico. Sí. Y ah, entonces sí. un día hacían de un té, otro día hacían de otro. O si había algún problema específico, hacían un té específico, Así ¿verdad? Es. Pero lo hacían también por gusto. Y eran, eh, son tés aromáticos, muy sí. ricos, ¿verdad? Hablemos, Así por ejemplo, es. de de la lavanda. De la lavanda, sí. un té de lavanda es aromático. Yo tengo una amiga y ese Dan... Es fanática del té de lavanda. Ah, sí. sí. ah para que veas, ¿verdad? Sí. Y estuvo en la onda del hindú y no sé qué okay. rollo y, y es muy fan también de todo eso de los test de la banda y de varios tés también sí, ¿eh? sí sí sí sí ah. estamos rodeados de elementos curativos sí. solamente que estamos distraídos y sí. estamos entretenidos hemos verdad no, en, vez de en lo los, inmediato eh, nos entretenemos en lo inmediato sí. no, nos gusta drogarnos es pues la verdad sí vamos una, a, a las pastillitas de sí. la droga una cada ocho horas verdad es que nos gusta fácil. lo fácil verdad uh -huh, lo inmediato lo mágico que no nos lleve a cambiar nuestro estilo de vida uh -huh. este sí eh, bueno ahorita vamos a hacer una pequeña pausa y luego nos platica sobre la ir iriología sobre la reflexología la auriculoterapia Vale? ¿Y la fitoterapia le parece? Con todo gusto, claro Ay, que sí Gracias ¿Ha habido alguien que pregunte algo? ¿No? Mm. <risa> bueno pues te hay, digo, pues hay bueno. poco a poco Que pues nos sí, vayan poco poco. Que Irse dando a conocer, ¿verdad? Sí. Pues sí. Que vayan identificando el, el canal el, Sí, este ¿Pues es que el necesitan viejo tener viejo el este para saber. va trabajando trabado Leonide viejo Corrioso 60 años explotado pero el viejo no ha notado 60 años explotado pero el viejo no ha notado que en dos años lo jubilan que así lo marca la ley que en dos años lo jubilan que así lo marca la ley el patrón lo desamarra porque ya no da ganancias El patrón lo desamarra porque ya no da ganancias tengan cuidado el otro una salariado. bueno ya estamos de regreso con, con el cuidado. doctor terapeuta en medicina natural el señor guadalupe hernández con blanca y con su servidora lilia <risa> <risa> y pues bueno vamos a seguir sobre la ideología le parece doctor sí con todo gusto bueno la ciencia del de, de estudio del iris verdad es. es el iris eh, el estudio del iris es para Vamos, en el ojo, en el iris, eh, es, se encuentra… ¿No es radiografía? <risas> eh, sí, es un microsistema se le llama, uh -huh. un microsistema, es un sistema holográfico, porque ahí está representado todos los órganos y sistemas del cuerpo. Uh -huh. Entonces, quienes estudian el iris pueden a través de él eh, ver el estado de salud de la persona su hígado, ver su intestino, ver su, todos sus órganos, sus Bien. pulmones, eh, cómo está su sistema linfático, cómo está su cerebro, su sistema nervioso, cómo está, ¿sí? y entonces hay signos y eh, señales en el iris que nos están hablando del estado de salud de la persona, ¿sí?, Interesante. Que no volteen a ver el mío, ¿eh? Sí, entonces a través de la observación del iris se puede hacer un diagnóstico. ¿Y eso tú lo haces? Sí, sí, ¿Eh? sí, sí, lo, lo practico. Así es. ¿Qué, sí. ¿Qué haces? ¿Sacas porque cómo, cuál es tu sistema? La manera lo... de observarlo es a través se utilizas una lupa y una lamparita, ¿sí? Ah, yo pensé que tenías como un aparato. Que cae. Hay, hay cámaras también, eh. hay cámaras ya más, más, más especializadas, ¿verdad? Donde toman una fotografía, la ingresan a la computadora Ajá. y a través de una amplificación del iris te pueden ver pre precisamente. Las, las manchitas y todo ese tipo de cuestiones. ¿sí? Así es, oh. sí. Es como un mapa, ahí eh. vas a leer eh, cómo está el órgano, ¿verdad? Sí. Hay diferentes ¿no? tonalidades. Ajá. Hay diferentes eh, estructuras o modificación en la estructura del, del, del iris Ajá. Y que nos está hablando del estado de salud de la persona uh, Si su constitución horrible. es débil, si es fuerte, si es mediana Ajá. Si hay enfermedades ¿Se vacaciones ah. <risa> ah, sí. En la playa sí, <risa> sí, eso sí. soy yo ah. <risa> Yo también Si su estado nervioso <risa> está alterado, su Ajá. sistema Ajá. nervioso está alterado, ¿verdad? también. Sí. Sí. todo eso y entonces desde de, posteriormente uh -huh. a un diagnóstico se le puede dar medicamento, ¿verdad? Uh -huh. Una vez que se sabe cómo está eh, su constitución física a base de hierbas, a dar el medicamento. Eh, sí, principalmente se recomienda, ¿verdad? A través de las plantas, de plantas uh -huh. o de elementos naturales, uh -huh. Elementos, eh, por ejemplo, hay muchísimos, la cúrcuma. El el, ah, sí, escuchado el jengibre la cúrcuma, o, sí. últimamente ha estado muy de el moda. El azafrán, ¿eh? sí, Ah, sí. porque se ponen de moda. ¿verdad? Bueno, ahorita <ríe> la, la, la moda bien, es el, el re reducción ¿El del de peso blanca, Liliana. Sí, Ajá. el jengibre. Lo están utilizando para reducir talla. el Entonces, jengibre y también pero tiene multitud de otras propiedades y beneficios. he es que, escuchado también que está muy de moda ahorita últimamente la chía. Ah, la, sí, chía, la sí. chía. Sí, es maravillosa, tiene omega 3 6 y 9. Sí, te ayuda para bajar el colesterol y los no, triglicéridos. Y, y el cerebro. Te aclaro, ah, claro. Te alimenta eh, el sistema nervioso. Sí, Así es. Mm. Entonces sí es una maravilla. Y neurológico. Cierto. Y cierto. la reflexología, ¿cómo es? Mira, eso? Eh, en nuestro cuerpo existen muchos o varios eh, puntos, puntos o digamos mapas holográficos. Hablamos del iris, uh -huh. que ahí se encuentran eh, localizadas terminaciones nerviosas de todos nuestros órganos y sistemas, pero también lo están en la planta de los pies y entonces uh -huh. a través del estudio de la planta de los pies se crea una ciencia que es la reflexología, ahí sí ya entra eh, un tacto, un masaje directo, uh -huh. ¿sí? Eh, vamos a decir, ahí sí se puede manipular El índice no se puede manipular ah, obviamente, yeah. ¿verdad? Uh -huh. Pero el pie sí se puede manipular Cuando se te da un masaje en los pies Tú vas a detectar, el experto va a detectar De qué órgano o de qué parte de su cuerpo Hay un daño o hay una congestión ¿sí? oh, mira. Y entonces le va a decir a su paciente Te voy a recomendar que te hagas un estudio sobre este punto Porque uh -huh. detecto un problema aquí. Ajá. ¿Qué se detecta? Se detectan coloraciones, descamaciones, olores. Eh, El dolor también. Mira. Dolor, por supuesto, Cuando dolor. Están cierta sí, parte, ¿no? Sí, cierta parte, sí. Uh -huh. Eso, entonces son vamos ese lenguaje verdad a través de el especialista uh, va ahora, viendo ahora entiendo de que el, el cuerpo dicen que habla el ¿verdad? cuerpo habla definitivamente pues sí, habla mm. y a veces tiene que Otra gritar cosa es que cuando no sabemos nosotros escuchar. comunicarnos con él hay <risa> que conocernos o sea conociéndonos nosotros sabemos por ejemplo yo creo que me conozco un poco y sé cuando mi cuerpo me está diciendo algo cierto entonces sí. es cuando digo ah tengo que hacer esto tengo que bajarle a esto mira yo hace sí. rato a mí me dijo mi cuerpo necesitas unas comerte papas. unas papas y con, un, con, y mucho con mucho chile. chile yo tuve que ir a comprar unas papas sí. con mucho chile a veces no es el cuerpo son estos malos hábitos sí, bueno, sí. son tus malos hábitos fíjate sí. que no soy muy habitual Okay. a eso, pero son de esas veces que lo se, lo que pasa sí sí se te antoja sin, papas con sí. chile. <risas> pero estamos hablando de cómo se desvirtúan los los los sentidos sí, sí. del gusto en este oh, caso sí. eh, a través de cuestiones que son muy sofisticadas muy artificiales verdad sí. no naturales mira yo te puedo decir yo hace muchos años cuando era más chica te estoy hablando del hamburguesas marca Patito y otra marca Patito que por ahí andan. Sí. O sea, yo las comía con un gusto, uy, pero favorable. Ya tengo yo, te estoy hablando yo creo que fácil unos 4 o 5 años hacia acá, que esas hamburguesas ya no las pruebo porque me empezó, al momento de estármelas comiendo, se me atoraban a la mitad de la garganta, sí, yo sí, sentía sí. que me ahogaba, sí. y mi cuerpo me estaba como que yo con mi cuerpo me estaba diciendo ¡No! ¡Esto ya, ya no! no. <risa> <Claro que risa> y sí. ya como que me lo estaba queriendo regresar y yo lo bajaba y la tráquea ya lo subí, Ay, yo creo que era un peleando, una, ¿verdad? peleando sí. hasta que dije no, ahí es donde dije no, ya ya, ya le, esto ya no ya entra ya esto ya no entra, aquí y claro. ya deje de consumir ese tipo de alimento chatarra el cuerpo está diseñado para comerlo natural sí. y de preferencia crudo lo crudo. puedes coser y, y, sí. y al vapor sí. pero de preferencia crudo ahora déjame platicarte otra cosa a ver Blanca también tiene mucho que ver el tipo de sangre que eres Sí, por supuesto porque no todos sí. los alimentos le queda a todo tipo de personas claro, ¿sí? claro sí. somos alérgicos a ciertos alimentos O sea, por ejemplo, no es lo mismo los o positivo, lo o negativo, el este al todos los tipos de otras sangres que no me acuerdo ahorita que la B negativo y que lo que esto, pasa blanca eh. que tiene que ver con la herencia genética. Uh -huh. Nuestros ancestros eran cazadores, eran recolectores, en, en fin, se dedicaban a hacer diferentes actividades, actividades. Y eso con el tiempo configuró su tipo de... de, de hizo una constitución y, y modificó su tipo de sangre O creó un tipo de sangre específico Entonces una persona que fue cazadora Entonces obviamente tolera la carne, ¿verdad? Ajá. La tolera y, este, y le va bien Pero una persona que fue recolectora Yo tengo entendido, por ejemplo la, la sangre más antigua del planeta Tierra Somos los opositivos. Okay. Y somos gente de, de, como tú acabas de decir, somos de cultivo, ¿no? De, de, de, de comer plantas. Lo y natural. Exactamente. Sí, lo natural. Es la, la sangre más antigua. Sí. Sí, entonces eh, siempre lo natural te va a dar vida, te va a dar uh -huh. salud, te va a dar oxígeno. Uh -huh. La vitalidad está en lo verde. Sí, Conforme sí. vayas procesando los, los alimentos Se van degradando Sus propiedades uh -huh. alimenticias Y déjame decirte también que las alergias Vienen de problemas del hígado Y problemas del sistema nervioso ¿sí? Entonces muchos Gran problemas de alergias Hay intoxicación en el hígado Ah, ¿sí? pues sí. yo no tengo ninguna Así alergia <risa> <risa> Gracias sí a ¿Y con, con qué me desintoxico? <risa> Desintoxicar el hígado Hay muchas maneras Con... Eh, el aceite de oliva extra virgen, Ajá. en la mañana una cucharadita, ¿Ah, sí? así ¿Oh, sí? es, ah, sí. le puedes agregar, eh, si no tienes problemas eh, digestivos, jugo de limón Ajá. y extraordinario, sí, ¿Sí? así ah. es. ¿Y, ¿Y lo que es auriculoterapia? La auriculoterapia es el estudio del pabellón auricular, otra vez hablamos de un eh, microsistema de un punto holográfico en donde están representadas uh -huh. en el pabellón auricular uh -huh. todos nuestros órganos y sistemas eso también eso lo utilizan mucho los homeópatas no eh, en medicina acupuntura, natural perdón. Eh, en la acupuntura cierto uh -huh. cierto de hecho pues eh, viene del uh -huh. sistema de la acupuntura uh -huh. ¿verdad? la auriculoterapia es parte de la acupuntura eh, se dice que la el pabellón auricular representa un feto invertido uh -huh. de manera que Que en el pabellón está el cerebro, sí, uh -huh. y los pies están en la parte superior ah, de la es, de la oreja. Es sí. En el lóbulo, arriba. en el lóbulo, sí. Ah, Aquí ah, en el lóbulo está el cerebro. Hacia sí. Así. Ajá. Y la cabecita hacia abajo. Sí. sí. Okay. Entonces, ajá. Uh -huh. eh, ahí está representado. De manera que el experto pues puede, eh, observando también en el pabellón auricular, coloración, descamación, Ajá. donde hay dolor, Ajá. enrojecimiento eh, o, o inclusive zonas oscuras, Ajá. cómo está tu cuerpo, puede dictaminar, puede hacer un diagnóstico Ajá. de cómo está tu sistema digestivo eh, y a través de, de la oreja puede, por ejemplo, descongestionar el hígado, Eh, a favorecer Los riñones uh -huh. el, el pulmón, el corazón Todos los órganos ahí los puede Si tienes un dolor lumbar, por ejemplo También te lo puede tratar En el pabellón auricular ¿Sí? Así es uh -huh. sí. Qué maravilla Y la... Pero bueno, de que lo no... de la fitoterapia ya ¿Sí? ¿Hablamos, de hablamos de las plantas, de las plantas? Me, qu sí. me quedé con una duda Pero, ¿cuál es el tipo de terapia que utilizan ustedes? ¿En, en el eso? oído? Bien, para aplicarla en el oído, ¿Eh? sí. Mira, este, se puede hacer desde manipulación con, con los dedos, Ajá. con las yemas de los dedos, es como darle un masaje y tú vas a Ajá. sentir en ciertas áreas eh, como que hay mucha sensación y, y ¿Eh? un dolorcito, Ajá. quiere decir que ahí está congestionado, Ajá. te das un masajito y vas a, a favorecer, a, li sí. a desbloquear esa congestión. Oh. Pero también se utilizan tachuelas, ¿sí? Que son como agujitas. Son, sí, como son, tipo la cumbutura. ¿no? Sí, así tiene una agujita donde te hace una punción eh. y eso te favorece, ¿verdad? Se pegan y ahí eh. se dejan hasta ocho días y es ah, igual en sí. los dos oídos se usan balines y se usan semillas también ah, eso sí, ah, sí, sí, esos me sí. he eso me ha puesto a mí. Ajá. es correcto ah. entonces se puede usar el mismo eh, una digitopresión con la mano ¿Eh? o elementos que mencionamos sí. balines eh, electromagnéticos de, de plata de oro y también se estimula no pues eso ya es más caro se recomienda yeah. <risa> eh, sí verdad se recomienda donde tengas el problema esa oreja tratar verdad o casi Bien. siempre se tratan las dos orejas, una semana una y a la siguiente semana otra. Ah, es igual pues, o sea, tiene el mismo efecto. Sí, ah, sí, sí, la verdad pues en, ambas están los órganos, así es. Oiga doctor, y usted me ha invitado al club de Ser Pleno, a ver explícanos un poquito más eso del club. Bien, existe una asociación que formó lo que se llama eh, el club Ser Pleno, Eh, ¿De qué se trata el, sur, el Club Ser Pleno? Eh, se reúnen personas eh, inquietas que desean eh, vamos, eh, mejorar su calidad de vida, su sistema de vida y entonces eh, se invitaron a diferentes especialistas en muchas áreas para formar este este grupo, esta agrupación de ahí surge Ajá. el grupo ser pleno, pleno porque se pretende alcanzar la plenitud y se está trabajando en alcanzar la plenitud, se conforman cinco áreas o ejes rectores, verdad, que hablamos de salud, hablamos de ecología, hablamos de cohesión social eh, se me van ahorita las otras ¿Cuál fue el último que mencionó? Eh, cuestión social. Ajá, ¿Sobre qué trata? Esa trata de la relación social, ¿sí? Uh -huh. cómo, ¿Cómo debe ser la relación entre seres humanos? Entonces, para eso se hace... Eh, ¿Cómo mm, qué temas tratan sobre eso? Bueno, desarrollo humano, temas de desarrollo humano, ¿sí? Eh, de mejoramiento personal, de autoestima, conocimiento... Eh, Hay especialistas en todo, Blanca, por ejemplo, ¿quién te hace conocer tus sentimientos? Uh -huh. Te hablan, por ejemplo, de eh, lo que es eh, PNL, sí, o sea... Uh -huh. eh, Programación Neurolingüística, ¿verdad? Entonces, uh -huh. en el Club Ser Pleno se reúnen especialistas en donde te dan eh, talleres y conferencias gratuitas, ¿sí? Siempre y cuando, bueno, asistas, ¿verdad? Y te, te, te registres ahí para pertenecer al Club Ser Pleno. Si tú tienes eh, especialidad en un área, tú, tú, tú puedes también dar pláticas y talleres. Uh -huh. Tú puedes compartir lo que tú eres. Uh -huh. ¿sí? Hay otra área que es la de servicio. Uh -huh. El área de servicio, el eje de servicio es para... Eh, si tú eres licenciada, doctora, estilista o si... Numeróloga. <risa> sí, o, o una persona es carpintero, fontanero, médico, lo que sea, lo comparte, uh -huh. es decir, comparte a la semana una hora gratis, uh -huh. sí, no cobra, uh -huh. o sea, te, te da consulta gratis, te da medicamento gratis, o si es un carpintero te va a hacer algo, vamos un tiempo te lo va a donar, uh -huh. lo demás tú lo puedes pagar, ¿verdad? pero a un precio preferencial, o sea es como un trueque, se uh -huh. pretende hacer un trueque, es decir, sí. no se intercambia dinero, sino se intercambian servicios ah, conocimientos, muy, muy ¿verdad? Conocimientos. para mejorar cada quien así es, no, es ¿Y hay costo cómo cómo se ingresa a ese club eh, perdón otra otra área que me, no que olvidé uh -huh. que omití es uh -huh. el área de recursos económicos uh -huh. el área financiera uh -huh. entonces eh, para entrar ahí el club es a base de una inscripción uh -huh. sí haces una inscripción te dan una membresía uh -huh. que es, tiene un costo de 400 pesos Y a través de esta inscripción tienes derecho a todo lo que se dé ahí Todos en los cursos, todo. todo. En el área de salud hablamos de diferentes alternativas eh, terapéuticas. hay diferentes médicos, naturistas y no naturistas. Uh -huh. Sí, o sea, no se discrimina nada, igual puedes, hay médicos la, alopáticos. La mensualidad ¿O la inscripción es mensual, anual mm. o de qué manera se manejan ustedes? Hay una inscripción mensual de 400, eh, perdón, eh, la inscripción, la membresía es 400 pesos y a la me, al mes se pagan 300 pesos. Mm. Pero vas a estar recibiendo a cambio también eh, beneficios económicos también, de dinero. Sí, y se te dan unas medallas de plata también, yo invito más bien a que vaya, quien se interese por favor uh -huh. ahí al lugar y ya le explicarán de manera más precisa, específica y vale la pena conocer ese, ese sistema, ese sistema o ese, ese club pretende crear un nuevo modelo eh, Cultural vamos, uh -huh. por lo menos poner un granito de arena, ¿verdad? Uh -huh. Y tratar de hacer un cambio en esta sociedad, en la visión que se tiene de cómo vivir la vida, uh -huh. ¿verdad? Entonces de manera que te proporcione al ser humano todos los elementos para vivir la plenitud. ¿Sí? un desarrollo armónico y completo físico, mental, espiritual, sin omitir nada. Sí. Entonces es muy interesante, no hay privilegios de nada, no hay discriminación, o sea, no importa el credo, no importa eh, tu, tu línea de pensamiento. Uh -huh. Ahora tampoco es de ningún partido político, no hay poli es ap apolítico, uh -huh. a religioso, o sea, no, no. No tiene ninguna tendencia, ni política, mm -hmm. ni religiosa, quiero decir, okay. ¿verdad? Sí. Pues eso es, es fabuloso. Es abierto y es libre totalmente. ¿verdad? Claro, el respeto y la fraternidad. Y de cualquier persona puede entrar. Cualquier persona y de cualquier edad. Hay jóvenes, hay personas de la tercera edad, mm -hmm. de todas las edades, hombres y mujeres. Hay periodistas, hay médicos, hay escritores. ¿Dónde están ubicados? Hay amas de casa, mm -hmm. hay de todo mundo. Eh, estamos en liceo. 113. Ahí eh, pues contra esquina de la rotonda de los hombres ilustres, a la vuelta de la librería Gómbil. Gómbil precisamente eh, okay. dando la vuelta a la primera puerta ya es para ingresar oh, allá. Okay. ahí están las oficinas y sí. los salones del club Ser Pleno. Ahí pueden preguntar y los horarios los horarios y los días eh, son lunes y jueves ahorita nada más lunes y jueves a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde. De 6 a 8. Sí. Hay conferencias y hay eventos, este próximo equinoccio de… Ah, sí, para el 21 de marzo. De, de marzo, eh, así es, uh -huh. se va a hacer un, un evento que va a ser en Avenida Chapultepec. Se va a recibir la primavera. Así es. Sí, es uno de los eventos importantes. Y sí. va a ser a través de un evento cultural, va a haber uh -huh. bail, eh, bailes, bailes eh, vamos autóctonos, bailes sí. danza, danza sí, hay chavos sea, de la universidad también ancestros. sí, no, sí, sí, es. ahí se reúnen lo mm. antiguo y lo moderno, te digo hay mm -hmm. chavos de la universidad ahí también en danza hay un grupo de danza también del Club mm -hmm. Ser Pleno eh Y también hay personas de danzas antiguas, danzas ancestrales, ¿verdad? Sí. Compartiendo, hay cantantes, por ejemplo, nos ha acompañado Paco Padilla en varios eventos, no sé si hoy está invitado, este, Alberto Escobar, entre muchos otros, obviamente, ¿verdad? Qué interesante. Sí, Ay, qué padre. se pone qué, muy bonito. ¿a qué va a ser el evento? Es a las… es a partir de las 4, 5 de la tarde, ¿sí? ¿sí? Así es. Tengo entendido, bueno, esos eventos creo que son en la mañana, ¿no? Yo veo que en la mayoría de varias personas ahí en México van a Teotihuacan y otros van a Chichen Itza a recibir el, el, este la serpiente, ¿no? Que sí, es baja van... por las escaleras, sí. que es la llegada del cuando toca la tierra, que es la llegada de la primavera. Sí, así se es. pretende ir a centros energéticos precisamente a sintonizarse Ajá. con esos lugares, pero aquí es más bien cultural, Blanca. Ah, es la no, cuestión es, es más es bien cultural. Bien, ¿no? sí, bueno. Así es. bueno, pues este estamos aquí ya pues finalizando el programa y gracias a no gracias al a doctor ti Guadalupe Hernández invitarme. no gracias. al contrario esta es su casa gracias su placer. y Blanca gracias. que nos estará acompañando ya un poco más seguido y a ver si para la próxima se trae su libro ah, sí. <ríe> del Padre nuestro y bueno pues este los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche Ya voy a estar anunciando ya el programa por face y por muchos medios para que pues estén al pendiente. Un saludo y que pasen buenas noches. Que tengan buenas noches. Buenas noches. noches. Hasta luego, gracias.